Hola, ¿cómo estás Dani? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, contanos cómo viene la gran año. Y bastante movido, estamos como un poco ansiosos, sí, ansiosos de que, eh, de ver cómo se da al final de esta convocatoria, que bueno, arrancó hace varias semanas y finaliza, como bien dices, ahora el 20 de abril, estamos en la cuenta regresiva. Eh, esperando a ver qué, qué es lo que sucede, la verdad es que estamos muy emocionadas y emocionados por todos los materiales que nos están llegando, por toda la, eh, la repercusión que se está dando y cómo también camina Larandú ya en esta su tercera edición. Ya, eh, bueno, instalándose como una muestra latinoamericana de cine indígena y comunitario que, por un lado, tiene mucho de conurbano, mucho de territorio y que es un espacio de los pocos que existen justamente para este tipo de, de cine. Exactamente sí, bueno, el Arandú eh, ya tiene una, eh, ya se ha hecho conocido en, en toda la región, ya tenemos muchas eh, muchos contactos con varias compañeras y compañeros eh, de toda la Ameri América Latina que ya conocen más o menos cuándo va a ser nuestra, eh, cuándo va a ser la muestra, y eh, bueno, ahora nos hemos dado cuenta de que el Arandú camina, camina solo, y eso nos gusta mucho porque es Nos, da, nos llena mucho de energía, si sabemos bien también que eh, son muchas las experiencias que se están dando en toda la región con respecto, bueno, a, al, al tema de, de trabajar la imagen de los pueblos originarios, o de eh, de, de, de distintos temas en, en realidad, y que, bueno, por suerte, eh, ahora con el Arandud nos han llegado materiales interesantísimos con que, que abordan muchos temas, y que bueno, van a estar interesantes ahora cuando cuando salga la muestra en octubre. ¿Se puede saber más o menos cuántos han llegado, de qué lugares? Mira, nos están estamos ehm teniendo mucho material desde México. Ajá. Desde Perú, muchos materiales también desde Chile, estamos bastante contentos por los compañeros y las compañeras eh de ese territorio que nos están llegando mucho material sobre las situaciones del pueblo Mapuche que se están dando por allá. Uh -huh. Eh también bueno ha llegado material de Bolivia, eh de otros lugares más, que no recuerdo bien ahora, Colombia eh, y bueno, pero pondera más eh, los materiales de México, Perú y Chile en particular mm. y tenemos como más ya de eh, cerca de 40 producciones que nos están llegando si bien este año eh, el Arandu se va a dar un durante 3 días vamos a hacerlo como un horario un poco más, eh, no sé, un poco más eh, recortado, pensando uh -huh. en los en los horarios en que el público también puede participar de la, de esta muestra, y eh, no sé, cuando los materiales que ha llegado, estamos como ya pensando cómo vamos a acomodar la programación, así que bueno, estamos muy contentísimos, muchos cortos también nos llegaron, uh -huh. eh, muchos materiales para chicos también desde acá de la Argentina, que, nos están enviando desde distintos lugares, distintos espacios de producción, de cine comunitario así que eso también nos emociona mucho porque eh, nuestro público infantil va a estar recontra contentísimo con todas las producciones que, que vamos a presentar y que bueno, mucha, muchos de estos colectivos o productores y productoras confiaron en, en el Arandulla también en esta tercera edición y bueno, va a estar interesante ponerlo en discusión y en debate también dentro de las mesas De trabajo. Si, sí, la memoria no me falla, eh, hemos tenido este, este diálogo en la edición número uno, en la segunda, y ahora nuevamente, México se, se presenta como un polo muy interesante de producción audiovisual vinculada a los pueblos originarios, porque creo que el año pasado y el anterior también habían llegado muchísimos materiales desde México. Exactamente, sí, eh, tienen muchos materiales, hay muchos colectivos que trabajan con las mismas comunidades, o que abordan también eh, temáticas bastantes lo bueno, que, que, que ocurre ya en, en, en distintos pueblos de méxico pero sí bueno hay mucha producción eh, el año pasado nos estuvo acompañando una compa que vino de allá eh, de una de la universidad me parece de monterrey sí. si no recuerdo bien y eh, nos contaba también todas las experiencias y bueno todo lo que se están realizando en materia audiovisual eh, allá en méxico lo cual es bastante interesante y bueno este año también se hicieron presente y la verdad que nos nos sigue sorprendiendo cómo llega también la información, cómo se distribuye por allá también eh, la info de la muestra y, y también, bueno, cómo los realizadores y realizadoras confían en en este en esta esta muestra de cine que la verdad que, bueno, proponemos eso, ¿no? Un cine más horizontal, un, una propuesta de, de, de cine donde también en los barrios se pueda tener acceso y donde podamos ver un cine de calidad, un cine comunitario que muestre nuestras verdaderas realidades y que bueno rompa estas otras eh, los estereotipos o, o la forma en como el cine hegemónico nos ha, nos, nos tienen colonizados eh, todo este tiempo no bueno la propuesta de la largo no es eso es romper con esas visiones y, y bueno y proponer un cine más alternativo y acorde a lo que necesitamos también acá en, en estas en estos territorios El año pasado, se además de la lo que en sí eh, propone el Arandu, son las proyecciones de cortos y el reometraje vinculados a algunas categorías que vamos a, a repasar en un ratito, se habían hecho algunos conversatorios ¿no? con la participación incluso de algunas directo directoras y directores, me acuerdo el caso de Loreley eh, Unamuno, de Mujeres de la Mina, ¿no? ¿este año está previsto lo mismo? vamos a tener la muestra y vamos a tratar también de poder incorporar pequeñas charlas o algunas reflexiones después de algunos eh, de algunas proyecciones porque el año pasado nos dimos cuenta que bueno hay materiales eh, que realmente se necesita eh, procesar después de, de una proyección y charlarlo y reflexionarlo entonces eh, este año también vamos a tener una dinámica parecida y la, las charlas y los conversatorios van a estar eh, seguramente y bueno, vamos a convocar a referentes eh, que estén tratando cada tema en particular, bueno, vamos a hacer la charla en torno a, a los cuatro ejes con los que el Arandú viene trabajando desde sus inicios, que en particular, bueno, son son estas categorías eh, de bueno, donde donde cada eh, material se va acomodando, que bueno, tú Una es la identidad y cultura de las comunidades originarias uh -huh. otros territorios luchas y resistencias otras infancias y adolescencias y el último es géneros y diversidades y vamos a hacer una mesa de debate por cada temática uh -huh. así que bueno este año vamos a volver a tener esa, esa misma dinámica y también bueno seguimos recorriendo otra vez todo el, lo que es el conurbano en particular bueno nuestras zonas donde estamos trabajando que es en particular bueno josé de paz Eh, San Miguel también, así que vamos a tener un recorrido por el territorio bastante lindo. Van a estar en la Escuela 35 y en el Centro Cultural de Barrio Frina, en José C. Paz, y en la Herrería Teatro en San Miguel, Tres Casas Amigas. Es, exactamente, sí, este año en eh, la Herrería también se suma a un espacio de, de circulación de, de estos materiales y producciones audiovisuales alternativas, eh, y bueno el Centro Cultural Barrio Frina que el año pasado nos estuvo acompañando con eh, una muestra eh, artística de los chicos y chicas de la, del centro. Bueno, este año también va a ser sede del, del Arandú, teniendo en cuenta también que con ellos eh, vamos a empezar a trabajar un proyecto de producción audiovisual comunitaria con los, eh, con las niñas y niños del, del Centro Cultural. Así sí. que, bueno, trabajando en, en particular esta, est estos proyectos, vamos también a, a poder tenerle el Arandú ahí como, como una sede Y, bueno, el, el, la Escuela 35, bueno, es un, una institución a la cual queremos mucho y estamos como bastante eh, trabajando juntos, muy muy a la par, así que, bueno, donde también estamos justamente eh, ahora en agosto vamos a trabajar otro proyecto sobre producción audiovisual y, y bueno, y por eso pensamos que sería interesante que vuelva a ser sede donde, bueno, los mismos eh, chicos y chicas de la escuela van a poder también ser otra vez protagonistas de, de una de las... Eh, Bien, así que están preparándose con todo. El viernes próximo cierra la convocatoria, empieza el trabajo justamente de eh, poder observar cada uno de las materias que llegaron para empezar a ordenarlos en la, en la grilla, en el cronograma para el 26, 27 y 28 de octubre. Exactamente, si sí, ahora cierra eh, las, eh, la convocatoria, cierra el 20, estamos viendo a ver si por ahí los extendemos un poquito más como hacemos siempre todos uh -huh. los años, pero bueno, oficialmente cierra ese este este viernes y bueno, eh, estamos también pidiendo solicitando a los realizadores una pequeña video video presentación, que eso es algo que eh, si bien los realizadores eh, muchos de ellos no nos acompañan durante las proyecciones, uh -huh. los que con esta video presentación pretendemos también que ellos puedan presentar su material y que también la gente pueda conocer quiénes están detrás de toda esta producción. Sí, bien. Entonces, bueno, va a estar bastante interesantísimo, y bueno, eh, la muestra se va a estar realizando el último fin de semana de octubre, pero invitamos a todos los, a todos y todas las que quieran acompañarnos en, esta, en este tercer encuentro, que la verdad que se está haciendo de manera autogestionada, con mucho, mucho esfuerzo de los que componemos este equipo, eh que bueno, estamos contentos también de cómo el Arandu ten, tiene tanta fuerza ya en este ter tercer año. Con mucho esfuerzo, pero con mucho amor también, ¿no? Muchísimo, muchísimo, la verdad que nos sorprende mucho y estamos como muy, eh, muy cómodos, muy encantados también con cómo el Arandu se ha se ha fortalecido eh, como colectivo también, así que con nosotros otros itinerantes que hemos tenido en los últimos tiempos, eh, la verdad que nos fortalece un montón y, y, y nos dan muchas ganas de Seguir poniéndole más y apostándole a, este, a, esta, a estas propuestas alternativas eh, de producciones audiovisuales que, como te decía, rompen con esa mirada occidental e intentamos que también veamos lo que nos sucede acá, que también puede estar sucediendo en otras partes de la región, que son bastante parecidas y con las que también podemos eh, conocer y experimentar esas otras realidades. Así que, bueno, los esperamos eh, ahora en octubre el eh, 26, 27 y 28 y y bueno, ya el 20 de julio cierra la muestra, los invitamos también a que nos visiten por Feus en la página del Arandú, que es Arandú Muestra Latinoamericana de Cine Indígena y Comunitario y en la página web del Arandú, que es arandumuestraecine.com.